neta, esta bien caliente este bisnei Mejor abranse a la verga Porque, pues, pueden terminar bien feos well, well, Así well, como it's... que si me explico No pendejos Por mi chingan a toda su puta madre Sí, sigo de loco en las calles donde he crecido Donde ni un puto se mete porque sale juido Todo el pendejo que habla mal está jodido Han querido tumbarme, pero no han podido Y de este lado está que hierve la zona por locos Que tu tumban bajo efecto de la clona y la mona No falta y la neta está bien bañada No te pongas perro que te carga la chingada Agresivamente soy delincuente He crecido en la colonia de Lagos mente que la neta se barreció aquí si la haces, la pagas con alto precio les no vale si no sabe sin ti que el infierno conocíme las pelas seguanaví se verían a yo de mí y de ojo le seguí en breve... me echa trucha que esto va a estallar venimos con todo guacha, ahora les toca batallar, seguimos quemando pasto que apesta veneno puro huyendo del gobierno cuando camino en lo oscuro, me gusta andar de noche porque el sueño se me espanta ver como sale el humo de la gota eso me encanta, la gente se espanta si me miran con el papa métase y a que de aquí ya no se me escapa, ándese tranquilo y escuche bien lo que le hablo, en los barrios por los que ando seguido se suelta el diablo, las balas se alocan y No sabes quién te da por andar de bravo, de tu clica ca y bye, bye. Bisa, bisa, nunca me canso, si ya no hay